Buenas tardes, güey, jueves 19 de marzo y un día más aquí Principia, Fendorella. En el programa de hoy tendremos a Edu, que es compañero nuestro de ahora charrante, y que también fa cintas de enguero, que es el Fendorella famoso. no sé si lo sinties al, al otro jueves en Estrellados. Ahora también la ha José Mota, y bueno, ya a tope. Y también tenemos aquí de nuevas a nuestro quiesto Rubén. Hola. <risa> Que le hemos embolicado a... Que le sí, yo llegué por aquí y aquí me he quedado. Muy bien, pues... De pasada. Bueno, Edu, que también hemos descubierto ahora que el hombre que ha apañado o reloj que llevaba, no <risa> sé Esa si meses o años. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de, de estar aquí con vosotros. En este estudio que no conoces... Que no... Y ahora lleve ya como una, una otra cámara más de, de, mía, de casa mía. <risa> bueno, cuéntanos. esto cómo principio esto de cintas de enguero? Bueno, Tachen, que lo no lo sepa... Uh -huh. Bueno, y cintas de enguero y he, pues un pequeño proyecto para doblar pues trozos de, de cintas, escenas, al aragonés. Pues lo típico, ¿no? Que escuitas una cinta en castellán, pues lo mismo, pero feito en, en aragonés. Te pues, hace servir el aragonés de una manera esferente. Además que no grabas películas raras, sino que grabas escenas de, pues como Forrest Gump, ¿no? Y oye, prevo de hacer, pues un poco escenas, pues famosas, ¿no? Que que la Chen conozca, porque así nace una, una traza de pelo más visual, más más llamativo, ¿no? Que clame, que que truco da, da Chen, y pues eso, efecto bella escena de Forrest Gump, de con, con Sayas ya lo barrenado, <risa> o Dos, año, dos señor dos anillos, también la historia irrematable, pues Apolida he visto también a Apolida sí. y cómo has... Apolida y a la bestia. bestia, sí. Sí, pues sí, sí. un poco un mezclayo de todo. Está todos públicos. Está todos públicos. Ah, también a Ciudadoñoyeta yo, que esto no lo he visto yo en cara y me lo he visto esta mm. tarde. Sí, bueno, y se lleve muy corto, pero bueno, un, o una señora estupenda con Gracita Morales. <risa> ¿Y cómo cómo se te ocurre esto de grabar las cintas tralagones Pues todo esto al principio porque yo soy estudiando aragonés en Nogara, en la Asociación Cultural Nogara, aquí en la Magdalena, y eh, nos propusieron en, a final de curso hacer eh, bella cosa como proyecto para hacer servir el aragonés mientras las vacanzas de estío. Y a mí pues a yo, pues yo, se me ocurrió esto, de como me fago y llego cine, pues dice, venga, a Villar qué tal se me ha dado doble H. Y por eso lo, lo fácil principio con nueve cintas. Que las amostramos por primera vegada. Está la fiesta de Nogara. En, en, octubre. en octubre. Y como a la chen le fació hoy. Dice. Dice de, de continuar haciendo luna más. Y di eh, que, Que había cuento que. Alto vaiso 40. jolió 40 vídeos ya. 40. Casi. Me estoy mirando ahora la tuya canal de, de YouTube y aquí en Sontoz. En son sí. Y me ha feito mucha gra gracia remateitor ah. <risa> Y 300 de alfocea También, también. <risa> <risa> y, y tú, a la vez, no has visto agarrar curso de doblaje o sea, esto ya era todo nuevo tatú. Sí, completamente nuevo. Ahora sí que soy fendo un curso, pero a surgido pues Porque has visto que esto... Sí, porque ahora, ahora soy en la, la nature, tengo mucho tiempo... Y me dijeron que, que, que, que me lleva un curso de doblaje y como me fago y lo de cintas de enguero, pues ta, prebar de hacerlo lo mejor. Pero bueno, y un poco embolicado. O sea, ¿eh? ¿Te atrevebas con todo? ¿Con voz de hombre, de mujer, sí, de joven? Sí. sí, porque di ahora soy yo. Solamente que fa más Imaginais que me calfer de nino, de mujer, de hombre. Pero sí que es cierto que, que una vegada le decía a la mía chirmana que Que facilidad faciera Patrides, de, de Patrides Nina. Trampa. Sí. Estoy <risa> viendo los vídeos de la canal y no sé, el exorcista o mm. remateitor que hemos dicho antes meter esas voces <risa> me debe estar difícil, ¿no? Bueno, al decir que yo para meter voces soy muy malo. Que yo no soy como <risa> Carlos Latre. <risa> Pero bueno, pre, follo que puedo. Bueno, y lo fas y poco, muy bien poco. porque tienes muitismo éxito. Sí, bueno, a, a zaguera cinta está de oitos apellidos aragoneses y es la que ha sido un éxito. Afeito muy tímido hoy, pues a Chen, pero y esa cinta en concreto tiene unas bellas 12.000 visitas que arresta tiene 100 alto bajo cada una. Ayúd esa cinta, y es cierto que diferentes personas que no son en Cosa del Aragón, uh -huh. pero que saben que, que lo charro, me la fació en plegar, y yo sí. dije, ¿y esto cómo la ha plagado? Y Chen, ¿no? Y sí, es eh, sí. muy curioso. Y sobre todo, yo creo, estoy que, que gracias a Soy de Aragón, una, un otro canal de YouTube y de Facebook, que lo metió porque le fació Goy, y, y ELS, sí que tienen, bells, 120 120.000 visitas. La zaguera vegada que, que lo pillé. Y cuento que será apoyando. pero esto lo ha compartido Chen también es de política de chunta, de Par de PP y esto tú lo fas en casa tuya sí en en el salón me meto cuando vecino no no fa muchos ruidos y eso pues lo grabo y fue o ruido yo o sea o sea que esto bueno barato barato y casero porque lo único que calle traducir bueno sacar o guión Traducirlo y, y meter la voz. Así no es que simplemente con, con un editor de vídeo que, que puedas modificar bella cosa de, de la imagen y meterle el audio que, que tú quieras, mm -hmm. porque todos los vídeos los los yo de YouTube. Así no es que. <risa> <hizo>. <risa> y es muy casero y tampoco tengo muchos medios, está Y tampoco tengo mucha. No sé, hacer lo mejor. Así no que. En hizo, cara, porque ahora con el curso que Gears ya yo. A Mónico. <risa> bueno, de seguras es que, que, que te gritan luego te ofrita Bel treballa, ahora que ya es en la tour, eh, con tanto éxito que ellos teniendo. A Biller, porque soy químico y a la firme van a clamar al <risa> <los> cine. <dos> <risa> y, y bueno, ¿veis viable grabar una película entera? Y un no embolique muy gran. Ya lo he charrado con un bel amigo, bel compañero. <risa> pero sí, en, en Men lo tienes. Lo hemos charrado. pero de ahí a hacerlo queda un buen un buen trecho porque no es fácil porque al meter mucho tiempo ta, ta sacar o texto ni puedes traducirlo y antimás luego meter las voces pues lleva también un, un tiempo pero bueno todo se podría hacer cuento que a yo hasta tres minutos me cuesta pues pues estar si lo fui de de seguido en una hora o dos puede estar según cómo dembolicado de sea. Sí, pues una cinta entera pues puede estar que en un mes Uf. trabajando a tiempo completo, sí. está iso. Pero bueno. ¿Y Bel Curto? Bel Curto ya lo tengo ahí ahí. Antimas hoy soy, soy charrando con la protagonista, hasta que ella misma, faiga de ella misma, charrando en aragonés. La signa que que puede estar que sea sí que sea sí pronto. Así. Aviller, ya <risa> ya te diré. Bien, bien. Bueno, en Asturias han principiado en la televisión pública a, pues eso, a quitar películas de siempre en asturiano dobladas al asturiano y triplican, mismo triplican los índices de audiencia con a, que en las películas normal más nuevas, ¿no? O sea que sí. éxito tendría, bueno. Allí, si allí, pasa y, lo mismo que en sí, Asturias, aquí éxito ti tiene tendría. tiene éxito y aquí puede estar que también porque talló este, este proyecto, lo de Cintarrenguero y sobre todo lo de los boit apellidos aragoneses me fa muy todo porque con mi objetivo ye que que la Chen pues escuite el aragonés y si Belún pues se anima a aprenderlo pues mejor que mejor y ya he escuchado que ve el comentario de Chen oh pues me fería y charrar el aragonés o probar de aprenderlo y tal yo y se ye o el principal éxito de esto Y si lo fan en la tele, pues cuento que muchísima más Chen prevaría de, de aprenderlo y, y que si le fa servir en la tele las cosas, pues la. Y más o que, que se cacegen. Sí, sí, además que plega más Chen y también, pues. Y se oye. Se conciencia más Chen. Si Aragón Televisión te gritase que doblases una cinta porque van a, quieren emitir una cinta doblada en aragonés, ¿qué cinta te fería hoy que estás, eh? Una cinta entera. Sí. La que, la que tú quieres, Steve en... Y pagado por debajo. Bien pagao. Que ya sabes que aquí en Aragón Televisión somos, somos muy todos defender el Aragonés. Sí. Que te gritase bien en persona y te lo demandase. Y queremos hacer una cinta semanal, mm -hmm. bueno, mensual. ¿Con cuál principiarías? Pues bueno, voy a principiar por cine español. Porque me fan Goy también y dos cintas. No, una, dos. Camino, que ah, me ¿sí? fascinó muchísimo Goy. Y también otra. que lleve más relacionada con, con Aragón, que lleva el laberinto del Fauno Ajá. Uh -huh. y, y Antimás pues tiene de fondo un poco también pues las chendas, montañas, os, los maquis y podría estar más más natural, ¿no? Fer Servir Aragón estáis esa cinta, por ejemplo. Bueno, eso sí a voz de camino con la tuya voz cuento no. que crearía una mica a temática de la película. Pero bueno. Sería una gran ilusión y me fería muchísimo tismo goy, pero que lo hiciera Beluno, que lo supiera hacer mejor, la traducción y también lo doblache, te hacer una cinta buena, buena de verdad. Bueno, y si Beluno es ya ha y te quiere ufrir esto, ¿cómo puede meterse en contacto con tú? Pues eh, la, eh, vía tres, tres maneras de trobar cintas de a, a través de YouTube, un canal que se dice cintas de eh, también en Facebook... Cintardenguero, somos Asti. Y también en Twitter, arroba cintardenguero, todo, todo seguido. Así las que puede trobarme en bel, de los tres puestos. ¿Email? ¿No Email, pues sí, también. Cintardenguero, arroba gmail.com. Pero bueno, sí. O sea, que se puede trobar por todos sí, los Sí, soy fans. en todas las redes, en todos los medios. Solo, solo manca Instagram. Y Y si no, pueden gritar en directo. eso eso. Eh, Antimás. Cada todos los merges. miércoles... Soy en Cintas Denguero, de y un miércoles y sí, un miércoles no, metemos una, una cinta nueva. Os miércoles no y es en Cintas Denguero, de y, y es en es Ahora Charrante. Razón, sí, en, en Ahora Charrante, que ya son tantas cosas en, la, en otro <risas> suelo que que, se, que no fuco. Pues eso, en Ahora Charrante, todos miércoles de 7 a 8 en eh, radio topo Y también nos podéis nos trobar en, en Twitter, en Facebook y... Aquí sí que había Instagram. Ajá, ah, esto ya ya muy de modernos, ¿no? Sí, sí, aquí ya había un otro nivel. Estoy esto cuento que yé culpa de ver el señor que se dice MH? ¿MH? Sí, sí. <risa> que que controla mejor todas estas cosas de las redes y mejor que no yo. Que soy encarado a un, una mica nuevo con, con las redes. No ya tan hipster como él. No, <risa> Pero plegas más Luen, ¿eh? porque con las visitas que tienen. Sí, pero si no ha sido gracias a él, que me han animado desde de, de de primer Inte y, y que me han meso en su programa también. Y ahora tengo una, una sección con él. No, no hubiera llegado, dica, no hubiese plegado a este, este punto. Bueno, un saludo también un saludo. de aquí a, a Miguel, Álex, eh, David, David y Laura. A toda a la gente la de, va... de Laura Charrante. Y también a Guindilla, que a te tenía ocho veces también, y escopando copando sí. a Radiotopo, te entrevista en todos los programas. Con Guindilla y con, con Santi... Con Manolo sí en directo. También charlando de, de cintas de Enguero. Muchas gracias por, por acordarse de yo. Y también me gustaría, ahora que soy dando gracias <ríe> a todo el mundo, dar las gracias a, a Nogara, especialmente a, a los profesores, a los maestros Gerardo, Carlos y Mario, Pelota, pelota. <risa> y que tienen examen ahora mismo sí. en cinco minutos. Carlos, y... ¿qué tal? <risa> <risa> no, porque sin él, pues, ellos, él también estuvieron en, en el primer INTE pues ayudándome con, con las traducciones y estas cosas. Así que que partí de, de este Treballo también llegué, gracias a él. Así que hizo Muy bien, pues ya nosotros te a disar que slampes, para que plegues ahora el examen. tu examen. Y sí. ahora meteremos bellas cintas tuyas. Muchísimas gracias, Edu, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, encantado. esperamos que esto continúe. A ver si, uh -huh. no sé, también podrías ver el crowdfunding, ¿no? Para ta poder, también... si no fuera una película entera, más escenas listas que a nosotros nos encantan. Y también, pues, cualquiera que, que quiera hacer, ver papel, ver cinta con yo, encantado. que han venido más voces que que la mía no tiene mucho registro y has visto antes que Rubén se apuntaba a tuyo email ta sí yo ya has escuchado bella cosa de machete y al fin del otro día ya soy parando bella cosa muy bien nos despedimos con un vídeo de Guaitapeyus sí que lleo que lo lleo petando muchas gracias suerte el examen gracias hola Qué pasa, Lorien? ¿Qué tal plantado? Hola. Puede estar que bueno te va a quedar. No, no, no, vengo de chugar agiñote, pues. A te chuegas? Do minches enteros se pasan o Teleclub. Bueno, yo cuando no vi a avada, sino me llavada, me llagiñote. Deporte Independencia o no par da tro. ¿Qué te quieres fer? Una pichera. Chuan, mete una a desta. Ascuita, me fas muitísimo a cordanza un voce con que festexei. Uno que lle do su ¿Festas con nudos. Sí, de Calamucha. Pero oye, que hasta estar tu loloano, te neva o tu Hombre, qué mínimo que goito. Dieciséis, te ololo. Antón también tiene muitos. Y muy largos, Muy, mucho. ¿Y cuáles son, pues? ¿Y yo raya ahora, pay? No, pues a ver si conozco el uno, chiqui. Pues... La bordeta a la rodera. La petra a la tapia. Cuatro. Y por parte de mai... Artal... Fleta... Seis... ¿Qué pasa? ¿Se te han insulido de la resta o qué? Fui a Cordanza, dos millones de van pasados y... ...o tío Fleta, remera, qué gran. Y me he emocionado, sin cusa. Puñuel, Jolio... Y Rudí. Chsss... No, no. no hay aragonés. Que no hay aragones Rudy? Rudí y más aragonés que no... No ni. hay aragonés ni pa' Dios. No hay aragonés. O desgusto que se van a elevar en la familia con los quiten. Bueno, pero tuyo nieto sí que tendría agüito, Así nás que ala. ¿Imos a cenar? Bueno, pero viste como oye, Rudín, mismo no quiere mincharte, ¿ernasco, eh? Venga, ímos. One Power party your next door brother. I'm sitting here all alone Two lovers In the bedroom And the other star A friend, in a man's life, he won't take a fall, but how low he goes, it just depends. Bueno, comentar que nos lo decía ahora Edu cuando marchaba, que nos hemos olvidado de decir que José Mota ha platicado y de ella de Apellius Aragoneses y ha feito ocho apellidos maños con la aparición estelar de Fernando Esteso Y que se ha publicado, eh, cuento que ayer, Huayto ¿eh? 16, no, pues o día 14 se publicó en YouTube y A de Guaito Apellius Aragoneses, a original, A del Aragonés, se publicó día 1 de marzo, que consta en acta. Que consta en acta, pues. Y ahora íbamos con una noticia trágica que tenía puesto a la otra semana. Nuevo suicidio en Zaragoza de un afectado por desfriuzamiento de suya vivienda del hogar. O pasado lunes, o sea, fa dos lunes, un vecino de la almozara se suicidó un día antes de ejecutarse o desfluzamiento de casa suya. Este vecino de 62 años, de Vico zaragozano de la almozara, se suicidó o lunes... O día anterior a la calendata señalada to lanzamiento da suya vivienda del hoguer de impues de belleza obligao a deisar de pagar as condutas mensuals do hoguer por a suya precaria situación económica. Dende esto de desfriuzamiento Zaragoza denuncian sin descanso que ya hai vidas en chuego que de zágados desaloísos forzosos solamen y hai exclusión social y sí, tamén muertes de to evitables. Por esto se convocó a la ciudadanía a mostrar a más profunda indignación por la sangría interminable. Eh, o, o mes pasado ya soportamos o suicidio de Esther. ¿Cuántos más ocurren y no conocemos? Denuncian desde estos desfizamientos Zaragoza y eh, pues convocó una concentración o viernes 13 de marzo en la Plaza de España de Zaragoza. Vais los lemas «Y hay vidas en Chuego, Aragón sin desfizamientos». Esta plataforma da afectaos por a hipoteca fa un clamao a las administracións públicas ta que dunha vegada se estableixcan normativas que empachen os desaloixos forzosos. si a Escort de Aragón metesen en funcionamiento as tres midas de mínimos de campaña Aragón sin desfiozamientos moratoria, realoiso e loguer social se se se aprobao a ILP da PA somos seguros de que como sociedade nos se se nos privou un número ya insoportable de vidas irreemplazables concluyen dende a plataforma. thousand miles in a photo car not know what was going on. You got a million years, I'm torn out like this. Hell no, no prevention Couldn't say yes to, to the end, of journey to the end to the end to the end, of journey to the end to the end to the end, to the end, journey. Swingin' the moon the begun, she's automatic. también comentar que continúa la campaña de Raquel Absolución. Eh, Raquel y una zaragozana de 40 años que al otro año mientras las marchas por la dignidad 22 de marzo de 2014, pues eh, a policía la detenió la ha tenido 48 horas en prisión y ahora le demandan una pena de cárcel por una cosa que ella no ha feito, así que son reculliendo firmas y también son reculliendo fotos con Con el lema Raquel Absolución que podéis enviarles a suyo blog o por suyo Facebook y por a suya por a suya página web que nos decimos un ente... bueno en en Facebook son Raquel Absolución y o blog blogier RaquelAbsolucion.blogspot.com por internet y de buen trobar son fan de una campaña muy potente son apreciando firmas en muy tos puestos Y lo que decía una persona a la que les cuité, que estas cosas pasan, pero diga que no, no te pasa a la persona que tú conoces. si no te pasa a tu derecho también, pues no paras cuenta. Pero en Zagreb ya son muitas las personas a las que les demandan penas de, de garchola, o mismo son engarcholadas, por hacer cosas que, que realmente, si las contimparas con otras cosas que fan a Tramena de Chen u políticos, Pues llega un, un agravio comparativo ¿no? que se dice en castellano muy importante, porque a la fin de entrar a garchola o trovate en una situación distas, ya te lleva marcando Tacutio, la tuya vida, y más que más, pues sigue por un feito que ni, ni siquiera es has feito, que te acusan de, de pasar por, por opuesto, equivocado en o pior ¿no? lo que pasó también aquí las protestas. Eh, de Cuangamonal no sé si te acuerdas sí. que las detenciones que se feban a la Chen que bien habió Prous y era Chen aleatoria, Chen que mismo ni, ni si es que haber estado las manifestaciones y que a la fin pagas pues o pre de de levar unas pintas o, o de pasar lo que decía por por peor puesto en lo peor inte Sí, y lo que le decía también Raquel, ¿no? que ya ni siquiera saiba, aún paraba a embajada de Francia y la acusaban de ser no sé qué en la embajada. Sí, y eh, una vergüenza más que de impuestos, pues pues belleza Bárcenas que con todo lo que ha feito ha estado en la cárcel meses y ya lleve una otra vez de fuera y no no oye justo. O actos de violencia real, no sé... este vídeo que se fació viral de un mensaje fotóndole una patada o una mesacha, no sé si lo mm. viyes. Sí, yo cuento, en un paso de cebra. Yo no sé qué ha pasado con esa persona, pero muy todo dudo que a esa persona le demanden cuatro años de garchola. Y, o que lo sigan mismo buscando. Sí, me parece que a la fin sí que lo van puesto a identificar y, y pillar, pero vamos. Muy todo dudo de que esa persona le vayan a meter o a lo menos le acusen, bueno, le acusen no, le, le quieran condenar Adentrar cuatro años hasta garachola, y que lo digo impensable y pues más encarate a una persona que no ha feito cosa. Sí y vergonzoso cómo funciona este sistema. Pues sí. Así nás no es que hizo desde aquí demandamos Raquel Absolución y todos inventamos a todos a que participéis, siñando y enviando vuestras fotos. Pues hizo por Twitter a arroba, rac, Q, L, o por bien por Facebook Raquel Absolución o en bueno, blog que todos hemos dito Raquelabsolución.blogspot.com Somos escuchando una coya que se dice Rancid, que yo me fa muy hoy, y vamos a meter a presentar un disco. Muy bien. Y una coya que se dice DREMEN, o disco suyo, oíste que quitó no 3 de marzo, si no me equivoco, se dice Day 2, día 2, y bueno, entonces lo voy a meter a ver si hoy. I'm not the the If you want a you can't You can't be a good person. You You can't no a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 de la energía recorriendo tu cuerpo no para cada día es ahora fuente de energía recorriendo tu cuerpo no para cada día como radiativa fuente de energía recorriendo tu cuerpo no para cada día es ahora fuente de energía recorriendo mi cuerpo no para cada día ¿Qué te ha parecido la colla? Me ha feito muy todo yo. ¿Sí? Sí, me la esperaba peor. Pues oh, viernes 27 vine en Taquita, Zaragoza. Ah, muy bien, me la noto. La primera vegada que vienen ¿no? a ver... ¿Y sí. antañan? En la Casa del Loco. ¿Nunca no he estado en la Casa del Loco? No. No. Así no, es que hay una buena excusa. Ta... <risa> Taille. <risa> sí, siempre en la primera vez. Eh, bueno, ahora, ¿qué te parís si charramos de Mayata? Bien, me, me apasionan yo las mayatas. <risa> bueno, y estoy por un blog que va a Nice esta semana, en cara que será más apañado a la otra semana, que se dice mayata.com, uh, mayata.net. Y bueno, se dizasinas porque charra de ganadería sostenible. Y cual hay relación con das mayatas con ganadería sostenible, pues ahora te simos a charrar de mayatas y te enteras. Una mayata y una cabana, un estallo de salpartau da zonas pobladas, talmen por extensión bel conxunto de construcións que incluiga lo menos un edificio de disois tipos. A Mayata é o en medio do campo ou da montaña que fa honrata cubillar aos ganaos e aos pastos contra lorache horache en as noiz que calga que pasen iste segundos mientras o tempo do pastoreo ia a transuancia. Frecuentment, o conxunto de dedicacións que forman a Mayata incluye corrals e velatras construccións peréns arredol da trancalla ou ganau U se troba en terreno que facilite a instalación de cletaus provisionals en as inmediacións. Las son un dos símbolos de ganadería extensiva y sostenible en la península ibérica. Y son en, en desapareciendo, igual como que hay desapareciendo también manera de ganadería, que ahora con la crisis parece que viachen en las zonas rurales que torna a empentar esto. Ta saber más que son las maillatas y os cubilas también por extensión, Eh, recomendamos un artículo que se dice Vida pastoril en una mallata de Sobremonte que escribieron José Luis Hacín y Enrique Satué Olivan en 1983 y que se publicado en temas de antropología aragonesa. Entonces, vamos a leer un extracto de este artículo, pero que es sobreinteresante a comprender no solo cómo funcionaban las majadas sino no también esta a vida pastoril y por ende a vida típica en o Pirineo aragonés, más que más todo este tema dos tíos de o ganau de cómo funcionaba la casa aragonesa en o Pirineo aragonés. Mayeta y cubilar pueden parecer sinónimos y mani menos a diferenciación y clara. a primera fa alusión a opuesto an obviar pasando el estival en atascar pina componido por caseta pastoril y corral de pared de losa o enmarcación aproximada de de buchos. O cubilar no oye más que un praucho generalmente el en un pinar. A un no bestiar, fa tiempo, empuyar u Baisar, dos puertos. Todas dos parolas tienen correspondencia a todos los costados de la cordillera pirinenca. Cubilar entronca con o termingas con cubiala. Y Mayata, que estió replegada en el área pirenaica de Varelles por Gerard Rolfs, bueno, a mi acento ye penible, con la acepción de mallado, proviene del latín macula. que fa alusión a la malla protectora que extendería los pastos para proteger ao rabaño das alimañas. O cubillar pastoril da malla ata tiene un alto interés filo malas que nos señala o que sería o primer estadío da casa pirenaica. O estaría o cubillar, dimpo esa borda e, por ende, a casa. Me dice Merílla pena resaltar que la evolución estructural de estas cubillas no tiene en relación directa con la riqueza de la comunidad pastoril que las animó, sino más bien se relaciona con a su ubicación geográfica, empleo de materiales y asinas asinas. Asinas en la misma época Los pastos danzos se refugiaban en los extraplomos de estanes u aguas tuertas, mientras que las comunidades más humildes de Sobremón u sobrepuerto construían minibordas aisladas en Atasca u porque o mello no le daba un otro amparo, generando una solución arquitectónica más innovadora. Esto nos charrá en parte do constan carácter marginal do pastoril, En encara que as comunidades máis ricas a un pastor si teni se lleo sumiu dica a aparición da industrialización en un arcaísmo inamovible, basau por unha outra parte en a fuerte jerarquización da institución da casa. Te sin parolas? Sí, sí, ya te dito que a yo las mayetas me coican moito. Soy fan das mayetas. Bueno, tamén se pode trobar o término mayata en en atoponimia en moitos puestos. H en que gosedir dir tal quezar fer escalada también conéis que también ve el puesto muy conocido por escalados con termine de Mayata. Din pues en Panticosa con yo la Mayata alta y la Mayata baixa que pues... son bueno dos puestos que había por Astià man de, de Libón de de Panticosa no este de los baños sí Por isso y por todo o montos pues y eran repartidos as malletas u os cubillas pues hizo como puestos han aún poder replegar o ganau no solo que de nuez no pues puyaban da puerto y de nuez que le va pues recullir o ganau porque venía os onzos as rabosas y o ganau iba de estar protegido sino también si cambiaba lorache pues ve el puesto aunque o pastor pudiese ir a escapeta refugiarse interesante sí, lle una mica friquito visto no pero pero sí ye muy in, ahí me parís muy interesante en castellano Ayora sería majada lle ¿Yep sí. porque también había muchos puestos topo, topónimos en castellano con esa parola, no majada sí exacto o sea también Mayata sería majada en castellano se relaciona más con la transuancia. En, en aragón se relaciona más con la trasterminancia quiero decir con apoyada de o lugar está un puesto a amanau como puede estar o puerto... pero también ye cierto que pues con a transuancia ta tierra plana y majada en castellán, se relaciona más en este sentido, de construccions temporals con a transuancia. Si bien ye cierto que majada también en castellán, ye o que en Aragón se conoís mas como redileo, que yeo tener aos animals pues agarcholaus en una parcela Que pues lo fementó y Asinas o campo quede bien aban, a, abonado, y din, pues a los dos días se cambia de puesto y Asinas pues se abona de traza regular todo el campo. Y eso, y eso no se entiende como Mayata en, en aragonés, pero sí que yo también majada en castellano. No sé si me ha explicado. Sí, sí, sí, encara soy más fan. <risa> <risa> una chambreta su bella cosa que sí, meta Mayata. Sí, sí, caldra, Caldrafeldo. Bueno, y ese blog que dices Ambanacer, cuál hay la adreza o yemayata.com. Uh -huh. Y y bueno, así se irá informando de Cabo Tacuan, de noticias pues alrededor de la ganadería extensiva, sostenible y ecológica. Castellano o aragonés. Pues idea y que siga en, os, en todos los idiomas siempre y cuan las tecnologías lo permitan, ¿no? <risa> Sí, pero en primeras, en todos dos idiomas. Muy bien, pues y de entraré. Muy bien. Y si vende chambretas, pues... una. Muy bien. Lo apunto y lo estudiaré. Chambretas, lápices, tazas de café, lo que sea. Una abella. Un merchandising. La verdad que quiero y una ovella. Para que te dé lana. Lana. Para poder hacer una mallata y abonar o campo. Pasa que ahora casi todo el rodileo casi me cuaca más. O redileo. <risa> bueno, pues Redileo Redileo. <risa> es hora ya de pasar a la acción, de conseguir lo que pretendes sin perder la pasión. Es la forma de saber que estás y estás vivo La forma en que todo cobra sentido Que no es momento de perder la razón Ahora es momento de aguantar lo que sea Escucha la elección. Es tanto el instinto que nace aquí Que le pites por encima de la línea que limita en ti Rise up Yes, we are for Yes, we are for Y ahora que charlábamos de ganadería, y era comentando con la compañera que o 20 de marzo, que este año cae en viernes, llevo días sin carne. Lo organiza Anima Naturis y no sé si aquí en Zaragoza fuera una bella actividad, pero eso, charlando de ganadería, no, nos hemos acordado y crecenos que lo sabes, Ed. Porque no que al consumir carne todos los días, no y es sostenible esta planeta y cal reducir o consumo. Que, por cierto, ¿y esta canta que es Mesoagora? y da misma Colla? Sí, y Dremen. Y era muy rollo. Berska <risa> o sí. Mango, no sé. Disto que entras en la tienda y te meten así, unas música muy. La canta la primera que Meso, que se dice Huffy Com Drop. Ajá. Tiene un vídeo que yo te recomiendo que veigas. Muy majo, ¿eh? Vale. La canta Yamaha y un vídeo curioso también. Mira, me lo voy a apuntar aquí en la mía libreta. La Haffi. primera, eh, sí, ya Condor. lo estoy viendo. Dremen una colla de Madrid, que ya pues ya tendrá cuatro o cinco discos. Bella ya los hemos sí. miso aquí. A lo mejor este zaguer disco y más electrónico que dices tú más versca. Sí. Bueno, siempre está una colla electrónica, pero a lo mejor este disco en ye, en ye más. Yemas. Yo soy más fan de Horchata on System. <risa> Metemos y ya... bella canta y... Sí, íbamos a meter una canta de despedida y sí. ya... Pues como nos Fago y Ollas Pencat y ya no charlando de animales, pues metemos esta sí. canta que se dice Guardia en algo con Ollas Pencat. Que no charla de animales, pero... No lo sé. <risa> ah, bueno, ya nos despedimos. Dica, la semana venía, si no tornamos a hacer todos burro falso, como hemos visto esta semana, somos una mica intermitents. pero si te va bien nos sentimos la otra semana que que pase un buen caud de semana muchas gracias lucía por embolicarme muchas gracias rubén por por disa embolicar y por veniris a través de la tapa endorella bueno ahora me debes una viera sí ahora ahora mismo vía láctea está vía láctea que será o nuestro amigo guindilla parando ya o suyo programa que graba todos los chubes en directo de way a Neu. sí y después emite emite en falso directo de 11 a 12, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, cuento que sí. Uy. De 10 a 11. No lo sabemos. O Zaguer programa dos jueves. Mira, te mete, metes la raya a las 10 y, y diga que lo emita. A plantar fuerte. Que va bueno. Música Banana dang dang, banana dang dang. Yo, yo, no pido clemencia, no espero el perdón. Yo, aquí respeto para la peña que le responde con actitud valentía y determinación de una colaboración viene da por grupo Salmando de unas naciones. La bronca que no pueden robar, roto que es nueve. Pásame el cambio cuando miedo se pierde. Tu derecho a defenderte siempre cuando la razón no la detiene, pana por ti. Espadegran la bola, no ya aquí esta mierda, reglota la bola. No, pero al carrer estrasa el plan. Piedra, papel o pistola, que torre el bumerán. Corbata, maletín, gomina, el limusina, adrenalina. Pilla mechero y gasolina. Favor la vinguda, al gudeman ayuda. un cartel de burgués. Los buses y la fábricas Berlín, resiste Madrid, crema Valencia, explota trenes y París. Queda una antiabalón de tierra, demanda amplitud para ir Tu California colosal. Voy, voy a tener contra su ataque. Voy, voy a aunque caiga una y otra vez. Voy, voy a contra su ataque. Voy, voy a aunque caiga una y otra vez. El puñal contra la mordaza y el montaje es policial. Punta la miseria que les disparen desde alto cuando por congelan las columnas vertebrales pa mal y el silencio está mezclando el puñal a ver que comienza a caminar a una esposa de este concierto un mendaval que salta arranca el flor señal de venganza el puñal